Bueno, pasan ahora 41 minutos de las 10 de la mañana y estamos en contacto una vez más con el profesor y analista uruguayo radicado en Estados Unidos, Jorge McFood. Jorge, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hernán o Marcelo. Marcelo, ¿estamos todos? Estamos, estamos, los, tres. Los, tres, estamos los tres. Ángeles también está por ahí. Sí, bueno. sí. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, bien, eh, aquí en la, la en lo de siempre. Bien. Jorge, te agarramos en un momento... realmente internacional, con mucho tema, desde las elecciones en Venezuela, en Estados Unidos, las fórmulas presidenciales, bueno, la postura, obviamente, de Estados Unidos en el conflicto en, con Israel, con Palestina. Primero que nada, arrancar, si te parece, por la situación de Venezuela. Bueno, qué, qué tema en específico. Sí. Um, la, las, uh... las actas, las acusaciones, hay 500 temas por ahí, sí, claro. ah, como siempre Venezuela y Cuba y, y todos esos desalineados, eh, desobedientes, eh, son, están siempre en los medios, en los medios internacionales y con, con una persistente y consistente eh, demonización, eso, eso es un factor común de, los, de las últimas décadas. Venezuela no, no podía ser la excepción. No estoy abogando ni por Maduro ni diciendo de que hubo regularidades o no. Eh, lo uh -huh. que desde la primera noche que, que, se, que se estaban esperando los resultados y después que dieron, unas horas después, dieron ganador a, a Maduro, eh, el Consejo Nacional Electoral, De Venezuela. Uh, me preguntaron eh, desde California, esto ya lo, lo dije antes, pero. Uh, y mi respuesta fue y sigue siendo, pero sobre todo en ese momento fue: no tengo forma de saberlo. Estoy a uh, más de mil, dos mil kilómetros de distancia, uh, eh, a pocas horas del, del cierre de urnas, y aunque estuviera en Venezuela, eh, ¿cómo, ¿cómo alguien puede tener. Eh, la autoridad uh, de conocimiento para afirmar lo que muchos gobiernos, incluidos Estados Unidos, incluidos el, el de Uruguay, salieron corriendo desesperados a eh, dar su diagnóstico médico sí. uh, de algo que, en el cual, eh, dos cosas, primero que en el caso de Uruguay, de Chile y de otros países, no... no tienen posibilidades de saberlo. Segundo, el que podría tener alguna posibilidad de saber si hubo fraude, ¿no?, sería Estados Unidos, y si lo sabe, es porque estuvo eh, eh, haciendo una fuerte injerencia eh, tecnológica de las agencias secretas, etcétera, lo cual es eh, brutalmente ilegal y es muy significativo. Entonces, por, por cualquier lado que se lo mire, eh, es indignante, pero eh, pa parece que Hay que tomar partido y posición rápidamente, porque si no se está a favor de, la, de una dictadura, una dictadura que, por Dios, eh, eh, está, estamos hablando de que, por ejemplo, los mismos eh, secretarios de Estado de Estados Unidos, lo, el mismo vocero, Eh, están diciendo, por ejemplo, no solamente del genocidio en, en Gaza, sino de todos los videos y las acusaciones y las más pruebas que se están eh, eh, apareciendo de violaciones eh, sexuales, violaciones sexuales a, a prisioneros de Palestina y el, el, el en Estados Unidos el Washington dice que hay que esperar eh, que eh, el, el, quien perpetuó esas violaciones, el violador, haga un informe Es decir, que Israel eh, investigue sus propias violaciones, que además se, se vende como, como divertimento en, en Israel. Y, y eso se llama democracia. Nadie puede eh, eh, decir lo contrario. Incluso acá en, en Florida, eh, nos enteramos esta mañana por emails, etcétera, que el gobierno ha, ha insistido otra vez y ahora ha enviado un email a las universidades públicas. Nosotros nos salvamos porque somos más independientes por ser una universidad privada. Eh, no, no for profit, repito, no es una empresa esto, pero es una eh, eh, no está bajo la égida del gobierno, sino. Um, en realidad, ninguna universidad pública debía, debía estar bajo la égida de ningún sí. gobierno, pero bueno, acá, acá sí lo están, porque no, no son universidades democráticas o independientes o autónomas. Um, que eh, se revisen los sílabos o sílabai o programas de estudio que escriben los profesores, los escribimos nosotros, uh, para detectar si eh, hay algún tema eh, eh, contra Israel o, o, o antisemita. Obviamente tiene que ponerlo antisemita porque todos estamos en contra el antisemitismo, pero, pero los que somos críticos de, de, de las políticas de Israel, eh, ahora resulta que pasan a ser eh, eh, sospechosos y además eh, eh, las autoridades deben ir contra eso y corregir el error, eliminando totalmente la libertad de cátedra. Es una vergüenza. Es, es indignante. Y a, eso, y a eso se llama democracia. Hmm. ¿Pero en qué país vivimos? Y vamos a acusar a Venezuela, que ha sido desde el primer día que ganó Hugo Chávez, por su eh, eh, mala idea, de, de, de como en otros muchos otros casos, de decir, señores, nosotros este es un país independiente. El, en, cuando en los principios de los 80, Granada... pobre islita, que tenía muchísimos estudiantes de, de medicina de Estados Unidos ahí, uh, dijo, acá somos un país independiente y no vamos a aceptar eh, las uh, órdenes de Ronald Reagan, etc. Recuerdan, invadieron, mataron gente ahí eh, para rescatar un estudiante que decían nosotros no somos no estamos siendo amenazados por ningún gobierno, déjenos en paz, igual lo sacaron de ahí. Es decir, siempre la misma historia repetida y repetida, y en el caso de Venezuela, desde el primer día, Entonces, no es que uno tenía a favor de un sistema ni del otro, ni imponer un modelo cubano en Uruguay o viceversa, es justamente lo contrario, es no interferir y dejar que los pueblos decidan de una vez en su vida. Que además son consecuencia de ese acoso permanente de siglos. Entonces, cuando uno se dice, Maduro sí, Maduro no, estás a favor de Venezuela, estás a favor de... estoy absolutamente, radicalmente en contra de la hipocresía imperial, intervencionista, brutal, manipuladora, Que, ad que además eh, eh, eh, eh, con un descaro dice no no no pudo haber ninguna forma de de, de eh, um, hackeo al sistema electoral porque el gobierno yo no lo sé pero el gobierno dijo que, que se demoró porque hubo un dos sí. supongo que habrá, habrá referido un dos o dos uh, que es un ataque ustedes saben un ataque de de de, de, de información que se mandan tetas, eh, eh, terabytes, sí, eh, sí. Eh, más que teras, eh, petabytes, de hecho, uh -huh. uh, um, y, y se, eh, se lentecen o se bloquean los sistemas, ¿verdad? Eso lo ha sufrido en, en, el, en Microsoft, el, creo que fue el 20, el 20 de junio, hubo una debacle global. Eh, después volvió a sufrirlo de nuevo oh, en el, el 29. Se le atribuyó un error, pero a, se reconoció que fue un DOS, Uh, y, y, y ahora, si los mayores eh, sistemas de seguridad, entre comillas, y que, que monopolizan Internet, son tan vulnerables, claro. ¿cómo no va a ser Venezuela si, si está bajo el ataque constante, el hackeo constante, eh, de, la, de la, no solamente de los, de los gobiernos y las agencias secretas, sino eh, apoyados por millonarios como Elon Musk, que ha hecho una campaña feroz, Uh, contra uh, Venezuela, y repito, no es que estoy defendiendo un modelo venezolano, estoy defendiendo su, su independencia y estoy atacando y acusando a, esos, a esa inmoral campaña hipócrita masiva de los millonarios, sí. que ese es el gran problema aquí en Estados Unidos y en todo el mundo. No podemos tener nunca una democracia, porque no la tenemos en Estados Unidos, no la tenemos en el mundo, cuando tenemos un desbalance económico financiero de la gente que cree inventa el dinero, que manipula eh, los medios de comunicación, que, que eh, eligen eh, eh, jueces directamente, que escriben las leyes y se las pasan, porque eso está probado ya. Es imposible de tener una democracia Si no la tenemos acá en Estados Unidos, ¿qué esperan que Venezuela la tenga? Y cuando cuando hay un gobierno, como el de eh, Gaddafi en Libia, por ejemplo, que era un dictador, sí, está bien, un dictador, pero desalineado, no servía, no era un dictador amigo. Vamos, lo, los matamos, destruimos el país, destruimos un montón de obras eh, eh, positivas que hizo a favor de la población, unión, destru, destruimos la posibilidad de la unión y de una moneda común en África. Lo mismo se, se hizo en los 60 con Indonesia, to, todo eso, todo los el movimiento desalineado. Y se sigue haciendo por diferentes formas. Eh, se dice, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que, la, que, el, que, que el Tribunal Supremo, eh, el Tribunal Supremo de Justicia, que es pro Maduro. Entonces eh, la oposición, eh, como siempre, jamás, eh, fue lo que dijimos incluso antes de las elecciones, la, la, los medios insisten que si Maduro va a aceptar la, eh, la, la, la, los resultados, lo dijimos varias veces antes y lo publicamos. La, eh, yo no sé si Maduro va a aceptar los resultados no, lo que estoy segurísimo es que la oposición no lo va a aceptar, por la simple razón que nunca jamás lo ha hecho. Claro. Entonces, y, y siempre con una excusa, en lugar de decir bueno, eh, criticamos el gobierno, criticamos el sistema, es corrupto, lo que sea, probamos a estar ahí para eh, participar de una forma legal y a ver si, si, si se animan a la transparencia. Sí. Eh, no, porque, eh, uno de los argumentos es que Tribunal Supremo Justicia es pro Maduro. Por favor, si la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, en la mayoría elegido elegido por republicanos, está está profundamente corrompida por los eh, grandes eh, financistas y eso se ha sido probado. En claro. una de esas concesiones los pagó Argentina con cuatro mil y pico de millones de dólares de los de, lo, de los fondos buitres. Sí, Jorge. <risa> sí. Eh, cuando el, hace un rato nomás acá estábamos nosotros entrevistando a un economista hablando de temas de economía de Uruguay. y bueno, y del mundo también, por lo que pasó este fin de semana pasado, pero eh, él decía, al pasar nomás, decía, bueno, eso en Estados Unidos, donde se termina definiendo la candidata a presidente por la cantidad de plata que juntó, por la cantidad de dólares que fue capaz de recaudar, que bueno, por lo que escuchamos, la encierran, no sé si es en un hotel, en una sede, no sé en dónde, y van contando cuánta plata... Están poniendo los inversores, ¿no? Para una, sí. una candidata. Es, y eso sí, es democracia es, también. Es plutocracia. Ah, es, es democracia al poder del pueblo. Plutocracia sí. poder de los misionarios. Es, es, desde el siglo XIX ha, ha sido así. Y algunos presidentes se quejaron, como hate. Eh, pero eso ya es otro tema. Pero es, es una continuación. Recordemos que la, la, el poder de las grandes corporaciones de Estados Unidos, por lo menos de, de, de mi punto de vista, es la continuación de las grandes corporaciones esclavistas. Las grandes corporaciones, que a vista, eran las corporaciones de, de, de, de la lógica pirata, eh, británica, eh, europea, eh, de parte francesa, pero sobre todo eh, holandesa y, y, y británica, que ahora son las eh, safe haven, los, eh, donde se esconde los, el dinero en esas ilitas ex de colonia británica. Eh, ah, eso siempre ha sido así, ah, pero además de una forma descarada, no solamente los grandes millonarios eh, ponen eh, toneladas a través de Por qué es eso? Ya lo hemos explicado. Eso ocurrió a partir, especialmente, siempre ocurrió, pero especialmente se liberó en el año 2010 cuando la Suprema Corte de Justicia, de nuevo, totalmente eh, señalada políticamente eh, sus, sus miembros por eh, por los partidos políticos y, y, y dominantemente conservadora, pro eh, business, pro misionarios, eh, eh, declaró de que no puede haber límite en las donaciones. Y eso se llamó, eran los PACS tenían límites. Eh, de donaciones individuales, y, y los super PACs no, se declaró que no tenían límite. ¿Qué significa eso? Que la, los millonarios y las grandes corporaciones pueden donar lo que quieran, y además de forma secreta. Ah, entonces, eso obviamente que no puede ser democrático, de, en absoluto, porque cuanto no se cuentan los votos, se cuenta eh, el dinero. Pero además, además encima de eso, tenemos por ejemplo el, el lobby pro-israelí eh, IPAC, que es uno de los que más eh, fuerza e, e influencia tiene las elecciones. Y lo hace con dinero también, entre otras cosas, aparte de, lo, de la red de medios que tiene medios eh, internacionales. Pero te pongo un ejemplo muy reciente. En Missouri eh, de, eh, hubo una elección interna hace pocos días. Uh, y hubo una candidata, un candidato afroamericano, una candidata afroamericana. La candidata Cory, eh, Eh, tuvo una posición de, fuertemente crítica al genocidio en Palestina. El AIPAC directamente, y sin secreto, pues esto, esto no es un secreto, lo hacen eh, es legal además, ese acoso es legal, puso 8 millones de dólares para financiar el, el, el, el candidato opuesto. Cori perdió, porque las elecciones es, es, eh, se, dependen de cuánto dinero se ponga. De hecho, um, cuando a, a uno de los candidatos está recogiendo o, o recibiendo X más millones de dólares, aparece como un triunfo absoluto, es como una encuesta. Es decir, no, no importa tanto la encuesta de decir qué piensa la gente, lo que importa cuánto dinero recoges ese candidato, porque eso, en, en, al mediano y corto plazo, va a cambiar la opinión pública. Porque la opinión pública, como dijo Edward Bernays a principios del siglo XX, es un producto. Eso, eso eso la claro. forma la mejor forma de gobernar una democracia es decir la gente qué es lo que debe pensar sí sí sí eh, esto entramos en Estados Unidos y decimos Kamala Harris que no habíamos hablado todavía contigo desde que ella está nominada eh, ahora ella eligió al candidato a vice eh, qué pensás de esa fórmula se pueden esperar cambios se puede se puede tener una expectativa por ellos si si miramos al hombre eh, Tim eh, Words el hombre individual es un, no es una mala persona uh, como persona como desde un punto de vista ideológico eh, está bastante más a la izquierda que, que, el, que el resto del grupo de los posibles candidatos un maestro de secundaria que bromea porque le dicen que parece más tiene 60 años creo parece como de 70, de sí. nada más que por el pelo y, la, y las cejas, que son muy blancas. Y él, él bromea y de decir, bueno, uno no puede ser un, un maestro secundaria y, y, y, y no envejecer rápido. Lo dicen en broma y en parte, en parte tiene razón. Ah, pero quiero decir que eh, tiene una perspectiva eh, de clase media eh, obrera eh, que ha estado que generalmente ha apoyado ese tipo de eh, políticas, eh, más de izquierda, más progresista, etcétera. Ah, en los últimos tiempos ha Eh, como que dudado sobre el tema israelí-palestino, ha dicho ah, es necesario terminar la guerra, como que se, se ha tibiado esa, esa faceta, sí. lo cual podría ser un arma a doble filo, eh, porque muchos demócratas, y tal vez lo eligieron por eso, sí. hay muchos demócratas eh, crecientemente eh, eh, molestos con el doble estándar, La doble vara moral de Estados Unidos con respecto a ese conflicto y, y todo el dinero que se envía, obviamente, sí, sí, casi imitado, aparte de, de las armas. Ahora, en, en el último discurso de Kamala Harris eh, hubo una protesta, una manifestación de protesta eh, pro-palestina, y cuando digo pro-palestina, derechos palestinos, derechos humanos, sí. ah, y eh, Harris eh, los eh, los enfrentó y dijo: eh, Usted lo que quiere es que gane Trump. Entonces, eh, volvemos a lo mismo. Para que no gane el, el peor de todos, vamos a callarnos de todas las inmoralidades, de todos los abusos humanos, de, de todas las guerras que se promueven gracias a los lobbies, gracias a, a las grandes eh, corporaciones que hacen muchísimo dinero de esa forma, que lavan el dinero de los impuestos de Estados Unidos, que lavan el, el, el dinero de las deudas de otros países. Y bueno, eh, si... Eh, se sigue complaciendo ese grupo, va a llegar a la presidencia y, y, va, y vamos a ver si hay algún cambio. Yo creo que a corto plazo no va a haber cambio. Eh, el, el, los demócratas eh, han mejorado muchísimo las encuestas, dos candidatos mucho más, eh, digamos, sexy, como dicen acá, uh, no por la persona, sino por la, la opción. Claro. Uh, una presidenta mujer, no blanca, no muy negra, como... Les decíamos antes, olvídense de Michelle Obama, es demasiado negra para, para ser sí. eh, presidenta. No es eh, electoralmente sexy. Entonces eligieron algo eh, eh, vendible. Qué brutal! Uh, y luego el, el vicepresidente también muy eh, vendible y eh, una respuesta más a la izquierda, un poquito más a la izquierda uh, de lo que se podía esperar de otros eh, candidatos y con mucho más preparación intelectual que el vicepresidente que eligió Uh, Trump, o le eligieron, mejor dicho, como ya hablamos. Le eligieron, Entonces, sí. ahí eh, tiene muchas, muchas uh, ha, ha mejorado muchísimas las opciones eh, los demócratas de ganar en noviembre. <ríe> eh, Jorge, ¿vos nos puedes dar un momentito para hacer una pequeña pausa y seguir unos minutos más? Bueno, dale. Bueno, vamos entonces a, al flash informativo y seguimos conversando con el profesor Jorge McFood. Seguimos conversando con Jorge McFood desde Estados Unidos, actualizando la situación eh, política eh, en, a nivel de la campaña. Jorge, de los elementos, bueno, estabas mencionando lo que pasaba el posicionamiento respecto a Israel, no? Estuvo Netanyahu no hace mucho en el Congreso, bueno, así allí ya se habló de que Kamala Harris había tenido como una actitud más distante respecto a Biden. con Netanyahu, eh, pero en este momento de incremento de la tensión ¿no? por lo que Israel ha hecho, tanto en, en Irán como en el Líbano, eh, ¿qué actitud te parece que está asumiendo Estados Unidos? Porque por un lado habla de que se está cerca, que hizo una nueva propuesta para un alto el fuego, pero por otro está ratificando el apoyo a Israel para defenderse de las respuestas que pueden venir, que van a venir de Irán y de Eh, Hezbollah, ¿no? por las últimas acciones. Sí, y que, que Irán eh, está eh, demorando para, para eh, profundizar el juego sí. eh, psicológico y además causar cierto daño económico, porque esa espera, obviamente, que, que la economía de israelí tiene cierto impacto. Ah, pero... pero eh, Un periodista le, le preguntó en la sala de, de la Casa Blanca, ¿cómo es posible que siempre se repetimos de que Israel tiene derecho a defenderse, pero Irán no? ¿Y por mm. qué? Mm. Y la respuesta, ustedes saben, fue porque Irán puede desestabilizar la región, pero es, es una, una burla tras, permanente, una tras de otra. Ah, es el, es, hay un, todo un juego retórico que es lo que se llama el cognitive world, uh, O la lucha psicológica, que es muy vieja, eso eh, la CIA lo conocía ya en los años 50 en, en delante. Uh, y entonces, eh, tanto políticos como la prensa juegan el mismo juego, a ganar tiempo. Uh, es como, recuerdo en el año, creo que 2006, iban iba en la radio... En, Iba manejando ya por Pensilvania, y Israel bombardeó un, un, un, un campo, una campo, no, un edificio refugiado, sí. a, mató a, a 100 niños, y, y la respuesta de Estados Unidos fue: no, de la ONU, perdón, fue exigimos una explicación. Sí. Y, y Es, es decir, eh, lo, eh, si la explicación es eh, eh, razonable o por lo menos eh, eh, eh, no verídica, sino eh, verosímil, sí. ya está. Es decir, los, los políticos y, los, y la, los, la prensa dominante cumplen esa función. Ah, entonces, pero ¿cuál es, ¿cuál es el objetivo final? Primero es eh, no perder la hegemonía global. Primero, que está amenazada no por Irán, sino por, por China. Irán es, es uno de, de, de los... Y como Rusia, uno de los eh, eh, bloques previos. Eh, primero es ese punto. El segundo punto... no sé cuál es más importante, probablemente es, uh -huh. es, es según, de segunda importancia, es continuar haciendo dinero a través de la guerra, porque los gobiernos <coughs> están, <coughs> especialmente el de Estados Unidos y, o, y de Inglaterra, están bajo la, la, el dominio, la influencia y el acoso de las grandes compañías, las grandes eh, mercaderes de la muerte. hit uh. uh, um, Martin, incluso Boeing, que es, es, hace millones y billones de dólares de... de con eso, o las grandes eh, corporaciones eh, financieras, es decir, el, el mayor negocio, el, el que les deja más beneficio es la guerra, entonces no pueden eh, eh, eh, eh, eh, bajar cierto nivel para no para no perder eh, eh, entrada en ese, en ese aspecto, por lo tanto, acá el mayor problema sigue siendo a nivel doméstico y a nivel global, ese eh, obsceno desequilibrio financiero. que se traduce, lo, lo que le llamamos la sagrada trinidad, está lo financiero, lo, lo militar y lo mediático. Mm. Es, es decir, pero ese desequilibrio financiero y económico, pero financiero más todavía, uh, que podemos verlo, uh, y, y se ven mm, escalas más pequeñas en América Latina, uh, pero podemos verlos que en, en unos pocos, un puñado de personas y de compañías, tienen más capital y um, administran más capitales y a veces dos veces más, que toda la economía de Estados Unidos. Entonces, desde ese punto de vista ya tenemos una fortísima fu corrupción estructural. No se puede pensar en una democratización cambiando ciertas leyes, respetando ciertos resultados electorales. No se puede pensar en una democratización si no se cambia esa estructura eh, obscena, lo cual es casi imposible, porque antes se le cortaba la cabeza al rey, ahora no existe la cabeza, es, es algo abstracto. Es, es parte de, una, de un sistema nacional y global que está actualmente enraizado. ¿Cuál sería la solución? Bueno, no la solución, porque no va a ser solución a corto plazo o lo vamos a sufrir todo Es, es un gran, profundo conflicto internacional, más del que ya tenemos, es en el momento de quiebre. No, no, no le va a servir a nadie, a nadie en este mundo. Pero lamentablemente aquellos que están en poder nunca jamás lo cedieron por voluntad propia. ¿Por qué? Porque la mentalidad de los negocios es a corto plazo. ¿A quién les importa a ellos dentro de 30 años si van a estar todos muertos? ¿Quieren beneficios ahora? Ya. Se invierte no más de 30 años. Y si tiene el, el inversor tiene 80, tal vez ni siquiera le interesa a, a 10 años de plazo. Entonces ese es el gran problema, el mayor problema. Y las guerras y los conflictos se van a seguir agravando. Estamos en el... Cap Hace 10 años eh, eh, lo habíamos dicho en algunas entrevistas. Primero que estamos... encaminándonos a guerra civil. No es que lo decimos, pero vamos para ahí, tanto en Europa como en Estados Unidos. Y ahora tenemos a Elon más atizando eso como algo necesario. Sí, sí. No es algo necesario, es una realidad lamentable debido a esta descompensación estructural de, de, de la economía y de las finanzas y del poder militar, mediático, etc. Uh, uh, y segundo, que no estamos eh, vamos caminito... a la tercera guerra mundial, pero ya estamos pero quiero decir, a una, una confrontación eh, bélica a, a gran escala no quiero decir que vamos a llegar pero vamos derechitos como, como animalitos ahí eh, sí. y, y ese es el gran peligro ahora, que tal vez es poderoso eh, como ta decías, tal vez Estados Unidos no quiere que eh, una gran confrontación entre Irán o o Israel, etcétera le conviene que siga este, este, una especie de matanza a, a nivel medio y no un bombardeo a nivel nuclear, porque ahí sí que pierden todos. Entonces, eh, eh, vamos a, a equilibrar la cosa, eh, vamos a, a permitir que Israel siga bombardeando a sus vecinos, vamos a, a, a, a pisar más guerras, como la de Ucrania, tal vez en, en, en Taiwán, eh, pero a una, a una escala ganable. Porque recordemos, a gran escala, hasta ahora... Europa y Estados Unidos nunca han, han ganado ninguna gran guerra. Ni siquiera la Segunda Guerra Mundial fue ganada por, ni por Europa ni por Estados Unidos. Eh, entonces eh, no creo que se la jueguen tanto. No son tontos. Eh, eh, son muy ineficientes, pero no tontos. Hay una pregunta acá que llega sobre el tema anterior, sobre el tema de eh, la fórmula presidencial en Estados Unidos, la fórmula de los demócratas, eh, que preguntan sobre el candidato a vicepresidente que era desconocido. Eh, ¿Cómo llega a ser candidato a vicepresidente? ¿Por qué se supone que lo eligen? Ah, el por qué siempre va a ser tema de especulación. Eh, no, es tan de, no era tan desconocido, era gobernador de Minnesota o Minnesota. Ah, ¿Y el por qué? Bueno, es probable que hayan buscado a uh, alguien del Midwest. Eh, Minnesota, eh, Michigan, todo eso era el, ese, esa región... Eh, del ex-industrializada, que fue perdiendo eh, relevancia eh, con la post-industrialización. Ah, y, y es una de las eh, regiones más de, descontentas y eh, eh, que le dieron en el 2016 el triunfo a Trump. Y, y bueno, es una forma de asegurarse esa, esa parte. El segundo punto... Eh, Espérate, en uh, ese punto, eh, ¿puede ser entonces que lo que busquen es eh, llegar a un electorado que eh, tiene... ubicado el valor del trabajo eh, el tener trabajo el vivir de un salario puede ser que lleguen a ese a ese tipo de electorado a, a, exacto a, a, a, a, ese, a ese a ese digamos post um, um, Indu en, eh, obrero industrial, que además acá le dicen eh, blanco. Ah, claro. Eh, ese sí. pro proletariado bla blanco que eh, en, eh, fue abandonado por la izquierda. Eh, la izquierda eh, abandonó muchas, incluso en América Latina, abandonó muchas causas grandes. Se dedicó más al, a lo cosmético. A la y agenda entonces, social. Eh, sí. ¿Eh? A la agenda de los derechos, esta, la agenda social, ese tipo sí, de Sí, sí, derechos, derechos eh, empezamos por los derechos laborales, uh -huh. derechos a, a lo básico, vivienda, comida, el, el, el, el, clásica agenda de la izquierda desde el siglo XIX, uh -huh. a, derecho a, a participar a democracias más directas, menos representativas, que en Estados Unidos es súper indirecta. Uh, es una, una serie de reivindicaciones, recordemos que los sindicatos taurinos eran muy fuertes y fueron eh, progresivamente desmantelados al mismo tiempo. que iba creciendo el, esa gran brecha entre los que lo tienen todo y los que no, eh, viven endeudados. Eh, entonces, eh, la derecha capturó eso a través de las iglesias, a través de, de la, del, la narrativa eh, eh, visceral del nacionalismo, la lucha tribal, que era igual que en el siglo XIX, poner blanco contra negros, contra indios, eh, hacer los que se peleen mientras nosotros seguimos gobernando. Eso era explícito en los gobernadores eh, del, del De Estados Unidos del siglo 18 y 19, entonces eh, es eh, más o menos aplicó, se aplicó esa misma lógica y eh, esos obreros o clase obrera fue capturada no solamente por la derecha sino por un millonario llamado Donald Trump, lo cual es una paradoja doble. Entonces el, el, la elección de Tim watts eh, vendría a ser una estrategia, seguimos especulando, ¿verdad? Sí. Una estrategia para recuperar esa parte. La segunda parte es que, <coughs> él no es original de Minnesota, um, eh, tiene una... Um, se crió en, en pequeñas ciudades, tiene una, un, un, un contacto más con el, la América uh, o el Estados Unidos rural, que siempre ha sido un bastión de la derecha. Uh, por la, Repito, por las iglesias, es una conexión siempre hay de las iglesias y los uh, la derecha... Eh, pro millonario, por ejemplo, aunque el el, el sea súper pobre, como en, en West Virginia, mineros eh, que, que viven poco, con muchos problemas de salud y de economía, de drogadicción eh, brutal. Ah, entonces esa sería una de las estrategias. Ah, otra menos posible, pero entonces podemos un, especular un tercer punto, sería, bueno, ya que la derecha, y esto lo hemos dicho varias veces, que, que es una... debilidad de la izquierda, ya que la derecha, ah, como en Argentina, como en muchas otras partes del mundo, ah, ha reaccionado radicalizándose y ha conquistado cierta juventud que necesita respuestas rápidas y eh, fuertes. Bueno, tal vez, eh, por, ¿por qué no elegir un candidato bastante moderado, pero el más a la izquierda, digamos, de la lista? Eh, no podía no podía ser el gobernador de, de, de California, obviamente. Sí. Ah, pero, eh, pero, bueno, un moderado del, del Midwest, del, del Medio Oeste, ha... Ah, y con ideas bastante más claras, eh, progresistas más claras, o más explícitas. Ah, entonces, por ahí, eh, jugar el mismo juego de la derecha y decirse señores, vamos a posicionar, posicionarnos bien claro y vamos a rescatar eh, promesas eh, fuertes a, a la izquierda. no no Lo, lo clásico, recuerdan, es... Eh, bueno, eh, en un balotar sobre todo, la gente va buscando a la gente del medio, ¿verdad? Sí. Bueno, la, la, la última... Eh, tendencia fue: no vamos a, eh, de la derecha, nos, como mi ley, nos radicalizamos, nos corremos más a la derecha, porque eso eh, atrae a un, a un público bastante desinformado, un público joven eh, o formado en, en las redes sociales. Um, eh, y, y quienes quiere respuestas rápidas a una situación bastante lamentable que tenía Argentina también. Eso, eso es verdad. Eh, y esa podría ser la tercer punto eh, de mis especulaciones de por qué eligieron a Tim Walton. Bien, bien, tenemos que ir dejando por acá, eh, Jorge, a cuenta de seguir en, en futuros contactos, porque bueno, está muy intenso el panorama que involucra a Estados Unidos y la región, y habrá que ir actualizando también, aprovechando eh, tu, a, tu análisis allá, tu trabajo en territorio estadounidense, como siempre, un abrazo y la seguimos en la próxima.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 y la respuesta, ustedes saben fue un porque Irán puede desestabilizar la región pero es, es una, una burla tras, permanente, una tras de otra ah, es el es, hay un todo un juego retórico que es lo que se llama el cognitive uh, o, o la lucha psicológica, que es muy vieja eso la CIA lo conocía ya en los años 50 en delante ah, y entonces eh, tanto políticos como la prensa juegan el mismo juego, a ganar tiempo a, es como, recuerdo en el año creo que 2006, Iván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 de Estados Unidos del siglo XVIII y XIX. Uh, entonces, eh, es, eh, más o menos aplicó, se aplicó esa misma lógica y eh, esos o, obreros o clase obrera fue capturada no solamente por la derecha, sino por un millonario llamado Donald Trump, lo cual es una paradoja doble. Entonces, el, el, la elección de Tim Walz eh, vendría a ser una estrategia, porque seguimos especulando, ¿verdad? Sí. Una estrategia para recuperar esa parte. La segunda parte es que <ríe> Él no es original de Minnesota, um, eh, tiene una, um, se crió en, en pequeñas ciudades, eh, tiene una, un, un, con, un contacto más con la América uh, o el Estados Unidos rural, que siempre ha sido un bastión de la derecha. Uh, por la, eh, repito, por las iglesias es una conexión, siempre hay de las iglesias y los uh, la derecha uh, pro-millonario, por ejemplo, aunque el peligro sea súper pobre, como en, en West Virginia, mineros eh, que, que viven pocos con muchos problemas de salud y de economía, de droga adicción eh, brutal. Uh, entonces esa sería una de las estrategias. Uh, otra menos posible, pero entonces, eh, podemos un, especular un tercer punto, sería, bueno, ya que la derecha, y esto lo hemos dicho varias veces, que, que es una...